Por una ley de radiodifusión de la democracia. La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, foro argentino de radios comunitarias.